estoy siendo yo la misma pesimista de siempre. Ojalá eh, salgamos eh, buenos eh, de todo esto, ojalá se saquen en buenas elecciones eh, eh, la idea de cada uno de nosotros. Claro, ¿sí? claro que sí. Leila Guerre Guerriero, ha sido un Así placer es. hablar eh, contigo, estar eh, contigo estos eh, minutos en los encuentros cercanos en La Rosa los Vientos. Ha sido un placer escucharte, es un placer eh, leerte y más eh, placer entrevistarte. Un sueño cumplido. Gracias, Leila.